Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Isla de Encanta. Ya vamos por la 462. Esta semana hemos hecho lo mismo que la anterior y que la anterior y que la anterior. Hemos entrado en un bloque rutinario. Vamos a escuchar canciones, novedades novedosísimas, discos que acaban de salir o casi, y como siempre va a haber un poco de todo, como en Botica. Empezamos con un trabajo excepcional, se titula Once More Around the Sound y es el nuevo disco de los estadounidenses más todon... Hola, se siguen ahí. Vaya manera de entrar al personal, César. Me voy a ganar la leche. Sí. Está molado, eh, Guarete. Dinamitero, total. Claro que sí. Este es el nuevo disco de Mastodon, Once More Around the Sound. Es el nuevo disco de este grupo de Atlanta, Georgia, que pues está ahí en lo más alto de el podio metalero contemporáneo, sin ningún tipo de dudas. No hacen prisioneros, como habéis podido comprobar, y es una forma estupenda de comenzar un programa. Como el nuestro, el 462, el de esta semana. Ser bienvenidos a la Isla de Encanta, Julito Monamur. Una vez más alrededor de la palmera, Eso del es. cocotero. Eso es, sí. Fieles a la tradición. Sí, somos gente muy pesada. Fieles a la tradición y escuchando, pues, este, este álbum estupendo. La canción eh, que acabamos de escuchar se titula eh, 'On Lisa' y termina con esa, esa coda de medio homenaje al Gaba Gagey de los, de los Ramones, con ese coro femenino a cargo de los vecinos de Mastodon, vecinas en este caso, de Coat Hangers, que le daban así un poco de colorido al al asunto. En fin, sí, eh, que... devastando, como siempre, claro. en su línea. Pues por eso digo que les tenemos jarabes a estos chavales que, es que se, se nos pueden amoniar. Y hay que decirlo, hay que decirlo, este sin duda, este nuevo disco de Mastodon, es el más asequible, el más comercial que... ...que han hecho en su ya extensa carrera... ...que dura pues más de 15 años... ...eso que The Hunter ya había que hablar y estuvo... ...pues más incluso... ...cago en la leche... Pues más ...un incluso. poquito más... ...sí, sí, sí... ...es un disco de los que entra la primera... ...está pues petado de canciones estupendas... Aunt Lisa es una de las más... Eh, ...pues ha sido las más directas ...más duras si se quiere... Pero pero en realidad, pues un álbum de de escucha eh, fácil e inmediata. Aunque así, pues para empezar un programa saco y tal, pues pues pueda no parecerlo. Muy recomendable el nuevo disco de Mastodon, sí. Sin duda. Y hemos empezado en esta línea dura y pura. Del rock and roll, Del sí. Del rock and roll. Del rock and roll. Que es como... ...hemos empezado, podíamos empezar por otro de roteros... ...pero no se ha da dado por ahí... ...y vamos a tener que seguir por esa línea... ...sí, seguimos en el sur... ...cambiamos de tercio... ...nos vamos de el metal eh, contemporáneo... ...a pues una especie de Southern Rock mezclado con punk... ...que mola mazo... ...y que es cortesía de un grupo estupendo... ...que se llama Lee Banes and the Glorifiers... sureña. Total. Pues sí, sí, bueno, sí. No La verdad es que sí está estupendo este nuevo álbum de Liveins and the Glorifiers, se titula Deconstructed, que es como la canción, la canción que acabamos de escuchar, una de las más también de las más cañeras de todo el álbum, pero bueno, también esta es la tónica, esta es la tónica, esa esa colisión entre punk rock ...y sobre todo rock del sur de Estados Unidos... ...que estos tíos... ...se lo peinan... ...bordan, más que nada por, porque son de allí... ...o sea, sí. que son de Alabama... ...es lo que tiene Alabama... ¿no? <ríe> ...es como, pues yo que sé... ...lo de las Jotas en Aragón... Eh, ...la Chirigota en Cádiz... pues ...Farmengo en Sevilla... ...exacto, el Southern Rock en Alabama... ...que pues, luego te puede por otra cosa... Sí, sí, no, no, aquí cada uno es libre Te puede dar por el cantejón en Alabama Pero cada, no es lo suyo Cada uno es muy libre, pero si eres de Alabama y te da por esto Pues ya algo llevas ganado claro. O sea, lo llevas ahí impreso en, en el ADN o donde fuere Estupendo el nuevo disco de Lee Baines and the Glorifiers Solo falta, pues eso, que alguien venga y diga yo Yo lo pongo, yo lo pongo, lo traigan Y veamos ¿Qué? si realmente este salvajismo también se traslada a los escenarios Que, supo, que suponemos que sí ¿eh? <risa> esto tiene que tener, esto tiene alguna consecuencia en el escenario tiene que tenerlo y vienen de hacer una hiper super macro gira que lo más cercano que estoy viendo aquí que va a llegar por Europa es Estocolmo nos pilla un, nos pilla un, nos pilla retirado vamos pero a retirar un poco así. retirado sí pero bueno pero bueno total el que lo haya molado ahí está ahí queda Seguro que los más viejos del lugar, pues, eh, le suena el nombre, ¿no? Porque uh -huh. este hombre, pues, eh, tocaba antes, un, antes en un grupo llamado Dexatins, que aquí en España, aunque parezca increíble, pues, uh -huh. eh, tenía también su pequeña, su pequeña legión de, de seguidores. En este es un mundo del underground. Y, y nada, pues, eh, ahí sigue, ahí sigue repartiendo esto, baba, pues, eh, como está mandado, ¿eh? Como mandan los cantes. Es lo que se pide. No se pide más. Eso es. Más discos, más novedades, es eh, lo que os habíamos prometido y somos cumpledores. ¿eh? Hoy vamos a escuchar novedades novedosísimas, estamos en racha. Llevamos así más de un mes y, no sé, yo creo que de aquí a que termine la temporada no va a haber quien nos pare. Mm, ¿En 2014 un nuevo disco de Blondie? Pues sí, señor. ¿Parece mentira? No, sí. es, pues, sí, es real como la vida misma, Es cierto. basado en no. hechos reales. Completamente cierto. Miren cómo suena. su grupo, lo Blondie. Pues sí, Blondie, todo, ahí ahí están, sí, sí, qué tíos. Pues 40 años nos contemplan. En el caso de Devora Harry y compañía, unos cuantos más, porque ya son senectos. Y Pelancalas. Pero sí, además por Dookier, dan ganas por doquier, donde las peinen, evidentemente. Y y esto pues ahora un, un álbum a estas alturas, pues sí, con canciones tan chulas como "A Rose by Any Name" en la que el grupo neoyorquino se hace acompañar de Beth Ditto, la cantante de Gossip, como siempre ahí dando pues réplica con todo fundamento. El álbum se titula Ghost of Download y pues no sé, es una es una es una cosa extraña porque viene acompañado, viene acompañado de un Grandes Éxitos con todas las canciones así pues de Bellón, de Glon, de Blondie, pero regrabás, ¿sabes? Ah. Entonces ahí ya O sea no hace falta, o sea vas a mejorar Harroglas, vas a mejorar Juan Guayón ahora no de, pues lo no, vas a tener que currar. No, pues estás quieto coño, o sea <risa> no menea yo, o sea no menea yo, amigo Sancho, no menea yo. Bueno pues ellos lo han meneado y y bueno pues ahí está el resultado. Pero nos quedamos con las canciones nuevas, por pues supuesto, ahora, como esta, como "Arrows by Any Name". Que oye que al fin y al cabo son sus canciones, ellos se las chingan como quieren. A ver, evidentemente. El gato es mío, así, tal cual. Pero nos quedamos con las nuevas, ¿eh? antes que con los refritos que ya las tenemos. Ya las, las tenemos y molan más. Sí, sí. Ya sabíamos de qué iban. Otros que también regresan en 2014, después de una temporadilla sin sin sacar una larga duración, larga duración. En este caso aunque ha habido entre medias ahí un par de de eps, pero sí hacía seis años que que no sacaban disco, son James. Bienvenidos los Lombard de Manchester. Están este jueves como cabezas de cartel en Benicassim. Me cago, cago en la, la leche. Y sin vender no, no. una escoba aquí. Sí, que somos así. Sí. Veréis qué disco más chulo. Bueno. Se titula La Petite Mort, Oh My God, Oh la, la Bonjour. Y y no va de orgasmos, va de muerte Esto se tiene o no se tiene. Nada. Y ellos lo tienen, ¿Eh? lo tienen. lo llevan Desde hace 30 años, además, cuidadín. Gran grupo de los 80, pero que lo que sigue manteniendo hay ahí... De los 80, de los 90, de los 2000. Es... Bueno, pero que hay en el petardecillo ahí, guapo, en los 80, ¿no? Sí, sí, conmigo? sí, Estoy contigo, estoy contigo. Y con tu espíritu. <risa> <risa> Bienvenidos, pasar todos. <risa> sí, Al fondo sí. del sitio, Nada. chavales. No preocuparse, venga. Estoy todo bien recibido aquí. Pues sí, sí, sí eh, hijo, ¿eh? lo tienen, lo tienen ¿Te lo siguen manteniendo? Lo siguen teniendo, James, con un nuevo disco, como os decíamos, La Petite Mort, oh la la, eh, again, again volvemos al bucle Que ese, lo de La Petite Mort se supone que es lo de los gambo, ¿no? Eh, así como en tono francesado, ¿no? y lo que decía que el disco no que no va de que no va de correrse ni nada, que va de que va de morirse. No es eso, que va de morirse. No es <ríe> que, va de morirse. Sea, que más que el apetit es del amor. Sí, vale. resu resulta que es más más mor que Petit, sí. Uh -huh. Resulta que pues que hace pues un par de años la madre de Timbuk, el cantante y letrista y líder de de James pues falleció, también unos cuantos amigos cercanos y ya se sabe que las desgracias y los malos rollos suelen ser combustible no para para, hacer para la creación un poco Ceni y de aquí de aquí viene Hizo. de aquí viene todo esto aunque escuchando canciones como Moving On que es la que ha sonado hace escasos segundos uno diría que, que está la cosa arriba no que es de venirse arriba porque es una canción estupenda y, ¿Y? euforizante Para bailar, sí. do you wanna dance. Oye, pero en la mejor tradición del pop británico de de, de, de todos mejor, los de lo mejor de ahí. todos los tiempos. En fin, que nos perdemos a James. Eh, está en el jueves tocando en el FIP. Son cabezas de cartel, por supuesto, porque aquello es territorio casi casi igual Entonces Ángel mm, Osajón, vamos eh, a decir Ángel Osajón. Uh -huh. y, y bueno, pues se deben a su público. ¿Qué, qué me, imag remedio? me imagino que, que la chavalada y la no tan chavalada pues lo va, a dar, lo va a dar todo lo va a dar todo allí. Van a vibrarlo con James en el FIP. Este jueves... Hace unos años también eh, hubo espantada nuestro siguiente protagonista precisamente en el festival de Benicassi. Luego se enmendó, luego se enmendó el amigo Richie que estaba hoy aquí con nosotros nos en acompaña, silencio. Nos, nos acompaña, nos acompaña. Mis Espera, está ahí, vamos a abrirle el micro. Que lo sufrimos en mi carnet. Creo que es ese Lo, lo, sufriste, lo sufrí ahí. Lo sufrí en lo mis sufriste. carnes Llegué ahí Las pantas de Morrissey Y, y, ahí, me, y ahí, ¿no? me encontré Hoy no toca Morrissey mm. O sea que Que Una gracia como otra cualquiera Sí, las típicas Sí, sí Pero bueno, lo compensó al año siguiente Bueno, menos mal Sí, sí Menos mal Oye Sí, pero hay que ir a la hora Qué salado <risa> no, Qué hijo no estoy. puta tan salado qué Este año no estoy No contéis conmigo pues sí. me, me encuentro mal Pero venir el año que viene Dar otra vez la panza de kilómetros <risa> Pues con Así World, World Pieces, known of your business, no ha habido espanta. El tío dijo que en 2014 iba a ver disco, se ha pasado seis meses dando la brasa, pues que sacando un, un teaser de esto, luego otro teaser, no una camisola, sino los vídeos. ¿No, no, no, nada no, que ver. No. estos pequeñajos, ¿no? Que, que se supone que te ponen ahí, te ponen palote para lo que tiene que venir después y y nada pues se ha hinchado a, ha a, a, a hacer baba al personal y ahora pues ya está el disco aquí está el disco Pero normal y está DaViti ¿eh? mm, veréis veréis qué cosa más chula Morrissey póngan la oreja vamos mola mola volando volando voy Kiss me all over And then when you kiss me Kiss me all over again But still More slim Stockyard, churchyard Your mommy's backyard I don't care when or. care that the two of us are there. Miguelat, el amigo Morrison dándole otra vez todo. Ahí está Mori Morrison, Morrison, Morrison. Sí, ahora pues eso se ha dedicado sobre todo a la, con a la vida contemplativa y ya se hace llamar Morrison. ¿Sabes? O sea ya no lo de Morrison ya está se está ha acabado. acabado. Eso está acabado. O sea, ahora es Morrison. Viste el naranja, ¿sabes? Se ha rapado y, y se ha ido a un convento ahí en el sí. Tíbe. El naranja es el nuevo negro. Sí, eso cuenta, eso cuenta. Eso contaban en 2012. <ríe> sí, cierto ya, ya han visto brotes verdes aquí todo el mundo va de su color pues Morrissey tiene no álbum world peace is none of your business la paz mundial no es asunto tuyo mamón eh, que está realmente bien está realmente bien la canción que hemos escuchado se titula kiss me a lot y es una de las así de las más mm, por así decirlo evidentes expeditas luego tiene también sus cosillas, eh. Tiene sus momentos así más oscuros, hay canciones de ruido, bastante ruidosas, otras súper tranqui, con arreglos así como que no sé, mozer, qué ha pasado, hay unas castañuelas, una guitarra clásica española y esas cosas. Pero que que bien, ¿eh? Un poco de todo. Sí, para que nadie ah. se sienta disgusto. Y bien, y buenas canciones, canciones ah. chulas, letras algunas estupendas, otras ahí haciendo Daño. O sea, echando sal, echando sal, claramente Donde no se debe, además Ah, ya de chungo Pero bueno, tampoco es que nos pide sorpresa Porque este hombre, siempre, sí, lo de la misantropía tiene un, tiene un lado oscuro un lado Siempre oscuro. Lo, lo ha tenido a gala Eso no a Antonio propiamente dicho No, no, no, nada que ver eh, Y nada, pues pues que mola Que mola el nuevo disco de Morrissey Y que esperamos verle pronto otra vez por aquí Sí, pero que no se vaya que O sea, venga. Si, quedamos, que venga para si quedamos Tenemos en la agenda Eso Reserva es. Respeta un poco, Eso, coño. Eso, no nos falle. Respeta un poco. Que nos cuesta nuestro dinerico. En fin, nos quedamos en el Reino Unido y vamos a escuchar a un mozo de 22 años que la está petando. Por delante y por detrás. Se titula Sam Smith y tiene canciones chulas. Escuchen. Now, but I know that I still need you here You say Cause you Sam Smith ahí lo lleva. Sam Smith qué tío. Qué tío. Pues es un mozo. Ya De digo. 22 Veintidós y y la verdad es que lo está como os decíamos está reventando ahí en sobre todo en el Reino Unido tiene unos cuantos números uno ya metidos en el billboard colocados y y esta canción concretamente que que acaba de sonar está in not the only one no tiene pinta de que vaya a ser single aunque podría aunque podría y es la que muestra su su faceta más soulera por así uh -huh. decirlo porque hay temas él ha colaborado con gente como disclosure en una um, Una onda más eh, bailonga, por así decirlo Y su canción más conocida, que es Money on my mind Money on my mind Esa que es la que da el disco, pues también tiene ese ese rollo bailable, ¿no? Uh -huh. Pero el tío tiene una voz baja uh -huh. Y canta bien ¿Y la y, modula? Y las canciones están ahí, por su camino O sea que bien, Sam Smith sí bien, bien. Bien por Cambridge. Bien, sí, por Cambridge, bien por Cambridge Sí, o sea, luego la regata Ya será... No, es otra cosa El ir del ¿no condado, de los ahí? alrededores de Cambridge Bien por ahí no pues. del río. Eh, eh, cambiamos de tercio Venga. Nos vamos a... Nos vamos a Estados Unidos, sí, sí señor. Nos vamos a escuchar a un disco Precioso eh, Es el nuevo de Sharon Van Etten Van Etten De los Van Etten de toda la vida Esos... En fin, después de canciones como esta, pff, dan ganas de coger ¿De recoger? los bártulos y pirarse. ¿La decir, otra cosa ya Si es que esto no ya no lo vamos a superar, en, por mucho que nos empeñemos en los 17 minutos de programa que nos quedan. Pues habrá que hacerlo, ¿eh? habrá que la tío. <ríe> Va a estar complicado um, Taking Chances es la canción de Sharon Van Etten que acabamos de, de escuchar aquí en el 462 de la Isla de Encanta que como de costumbre se, se graba se realiza en el estudio 2 de Radio Enlace en Hortaleza en Los Madriles y luego se nos escucha en BFM en Scan en La Rúa en Cada o en, en en tu casa si nos pones en el podcast mm. si nos pinchas en la web donde fuera donde, eh? donde quiera claro el satillo de click vosotros veréis Claro, las facilidades están dadas. Que se si apetece, pues ahí estamos. Hombre, que sí. de buen karma todo, ¿eh? Algui cariño, Algui es el título del, del nuevo disco de Sharon Van Etten. Eh, bueno, igual otra que está, que está que se sale. Las canciones son estupendas y tal, pero es que además a la Peña le están molando más de lo habitual. Que ya las anteriores le molaron, pero es que estas les están molando más. Y pues la moza va camino ahí pues como de convertirse a algo parece una especie de estrella de del underground o algo Ven así. Allá. Sí, sí, sí. Bueno, como te lo cuento. ¿Qué me dices? ¿Basado en no reales esta. ¿Qué también? te parece? ¿Eh? Estoy flipando. <risa> pues ala, ala va ir a casa. Voy a hacerlo, voy a, ver, a hacerlo. A ver, Se lo voy a contar. Sí, además en, en lo del cascar aquí somos somos maestros. Mmm Se nos da bien, sí. Se nos da bien, cascarla, cascarla se nos da bien. Eh, vamos a cascar otra canción, precisamente. Vale, vamos a. Esperemos que os mole, que os mole tanto como a nosotros la de Sam Van Etten. Esta también está muy bien, ¿eh? Y es está en el nuevo disco de, de Nick Mulvey o Malby o como fuere. Luego el lo, amigo Nick. Luego lo miráis en, en en el playlist. Es chula, chula. Se titula Nitrous. Escuchando. E F I C -M. Old nitrous man Selling laughter from a can God tell him that the dream still fits the plan And that's why we're waiting at the table Yes he's welcome at the stand And I won't mind The moment you can say That you saw in a dream How you can let me know Any way that you've seen a day With no more to pay Trouble came and drove, but we drove it away. Ah, oh, we get we get mad with no words to say. We get mad waiting, waiting to get paid. Somehow we get mad giving too much away. I gave like it too much away We get mad with the load And with the level we jump each day But surely it time for you and me love to from my esta canción de Nick Mulvey que pues acaba de acaba de salir como quien dice se publicó se publicó este primer álbum del británico en mayo eh, se titula First Mind y está realmente chulo mm, Quienes conocierais eh, a un grupo un, también molón, molón como como es de eh, Pórtico Quartet, pues a lo mejor quizá os suene, os suene lo de Nick Mulvey porque era uno de los miembros de los miembros, ya sabéis siempre eh, sin en los mejores sentidos. Era uno de los miembros de Pórtico Quartet al principio, al principio. Luego le dieron boleto y se la ha monta por su por su cuenta pasito a pasito un un ep luego otro pim, pam, pim, pam, no sé qué y ahora el ahora el primer el primer disco muy bien, chulo bien muy majo muy majo él sí sí recomendadísimo se sí. la escucha ese sí, señor está para momentos tranquilos y de café eso eh, qué líquido de relajo porque sí. eh, no busquen alteraciones no, no es el alma de la fiesta no el mozo. no no viene no a sosegar. Está, viene no está para eso no está para eso a los últimos momentos La siguiente protagonista tampoco es ni mucho menos alma de ninguna fiesta. Ahora la tía se está montando una party que la flipas. Eh, se llama Lana del Rey y el disco pues eh, está Dan Auerbach como productor y es mejor que el de los Blackies, que el nuevo. Fíjate está lo contando. que te digo. <risa> of blue the shades of gold ¿Qué le dices? ¿Me vas a decir con esos ojos que se va, que se queda ahí? Uf. Claro, tío. ¿Qué le decimos? No llegan, no llegan, no llegan, no llegan no, nada. Que mejor que luego todo se sabe, tío. Lo dejamos correr, ¿no? Sí. Bueno, pasemos un estúpido pero. Pero que estuvo en Belanova el Haughton en el Vida Festival, ¿no? Sí, triunfando, uh -huh. triunfando porque este fin además. De semana, no, el anterior. No, este sí, de... hace poco, sí, a primeros de julio sí, fue. Sí. sí, sí. Hace un par de fines de, ¿fue? Sí. Hace un par de. Sí, en vez si la tía se lo burla. Sí, sí. Quiero decir que nos podemos reír lo que queramos, no, ¿eh? no, no, no, no richa, eh. Que hay gente que se ríe, que quiero no, decir, no en nuestro caso. Pero le, hay mucha gente a la que le mola uh -huh. y mucha gente jovencita que está descubriendo, fíjate este este rollo, ¿sabes? Ahí tan tan profundamente americano porque al fin y al cabo es lo que hemos oído. Uh -huh. Pues gracias a Lana del Rey, coño. Pues, pues bienvenido bien, pues coño bien, pues bien Bienvenida. y el disco pues eso es denso es denso como el solo y, y si no te apetece esta onda si te quieres venir arriba o, en, o no quieres hundirte pues coño no lo pongas pero, pero es mejor que no pero es un disco majo te quieres hacer más pupa vení un poquito más abajo? estás depresivo te viene de puta madre pero sí. hay que tenerlo claro lo que busca uno. Su, tiene sus temillas como este 6 of cool que que acabamos de escuchar y alguno más, y alguno más. Y bueno, pues ahí está Doña Lana, llevándoselo todo últimamente y estando en el retostero, ahí. Pim pam pim pam. Untaviolence, su segundo disco, que por darle una oportunidad no pasa nada. Además tiene una canción tiene una canción que se titula Guns Gansan Roses hay que darle una escuchada al menos. que puede molar y otra que se llama Florida kilos. Florida kilos. O sea que no sé. Pues podría ser como Florinda Chico, pero de Florinda Kikos. En fin, que que está bien el disco de la nada. Que merece una escucha. Sí, sí, sí. No sean moinos, por lo menos eso ya no se me arruguen. Cada cual que decida. Otro disco precioso con una con una cantante estupenda al frente. Por es, eh, es verdad de Uma Ilusão, Dios. Que es el nuevo álbum de ¿Marisa Monte? de Marisa Monte. Sí, sí, Que es la que va a cerrar nuestro programa de hoy, eh, es un disco en directo, pues <coughs> grabado en los dos últimos años que ha estado esta gran cantante brasileña de gira. Mm, poco más, es no, amor, si es que mejor escucharlo. Son canciones estupendas, su voz es la leche es infinita y y la superclase que tiene pues lo es suficiente o sea, tarjeta de presentación para aparecer en la isla. Así que nada, cuando nos vamos a despedir con con Marisa Monte con una canción muy chula que se titula Descalzo no parque, como la la peli aquella, Descalzos uh -huh. en el parque, ¿no? Y que es preciosa realmente y en la voz de esta de esta mujer casi cualquier cosa, casi lo que le eches suena a UTI. Qué guay. La semana que viene, pues... Lo mismo. Sin prometer nada, ¿eh? Pero estaremos aquí. Somos sí. muy pesados, sabéis que, sí. que no fallamos. Y hemos cogido dinámica y rutina, así que es probable que volvamos sobre nuestros foros. Esperamos que algunas de las canciones que habéis escuchado hoy os hayan molado lo suficiente. Cuanto más, mejor. Y, y os agradecemos la paciencia. Por Dios. Eso siempre. eso siempre. Vaya por delante. Os dejamos con Marisa Monte. No tenéis precio. Descalzos en el parque. Ni con Mastercard. Música